Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Desde el sábado se implementa en La Pampa el certificado obligatorio para circular, lo confirmó en Radio Kermés el subsecretario de Seguridad Ciudadana Agustín García. Hemos tomado la, la decisión desde el gobierno de La Pampa, a través del Ministerio de Seguridad, eh, empezar a implementar este certificado único de habilitación para, para circular, eh, que lo viene gestionando el gobierno nacional. La entrada en vigencia está prevista a partir del sábado. A partir del sábado, eh, el trámite en la página web lleva, eh, te dice hasta 24 horas, después te devuelven, digamos, el trámite, tenés que, que verlo por, por internet. El intendente de Alpachir, Rubén Müller, detalló en Periodismo Turno Mañana las medidas que han tomado en esa localidad para evitar el contagio de coronavirus. Nuestro pedido al en eh, los pueblos Mira, yo te soy sincero, en el pueblo nosotros podemos tomar mate con cualquiera pues sabemos que el dinero no está. El tema es cuando lo traigan de afuera, eh, por eso le, le, le manteníamos en la conversación que tuvimos con el gobernador, la manifestábamos de ver si se puede usar el delivery porque está entrando mucha gente por Mercado Libre, muchas cosas. Entonces hay que tener un, una, algo de delivery del, del comercio local, de los comercios que están cerrados, principalmente tiendas y eso. Y otra cosa que nos preocupaba... Es eh, que los albañiles comiencen a trabajar. Porque, eh, o sea, con todas las medidas sanitarias eh, que se deben de tener, pero que comiencen a trabajar nosotros. Tenemos toda la obra pública parada, tenemos mucha gente sin, sin darle trabajo y, bueno, ya se está empezando a sentir que tenemos que empezar a dar mayor asistencia. ¿no? Rodolfo Alarcia, empresario de Macachín, se mostró conforme con las decisiones del gobierno provincial en este contexto. Y hoy creo que nos sentimos privilegiados porque al no ser tantos y al tener una política tal vez social y, y de muy comunitaria entre el gobierno de la Pampa y las instituciones, su pueblo y las organizaciones y las empresas, hace que hoy esta, esta provincia que es tantas veces olvidada y tantas veces cascoteada y, y, y perjudicada y también olvidada... Hoy la provincia de La Pampa con su gente a la cabeza, con nuestro gobernador y con toda la gente que está gobernando, nos ah. hace sentir un poco más este, querible la provincia. El día 3 de marzo, eh, el, 3 de marzo no, el 3 de abril, perdón, cobraron los sueldos todos los trabajadores de nuestra empresa. Se activó el protocolo en la terminal de Ómnibus con un colectivo que llegó desde Bariloche con cuatro pasajeros que bajaron en Santa Rosa. Nuestro cronista de exteriores estuvo allí. Todos bien de salud, todos asintomáticos, no son sospechosos bien. y simplemente se los recibe y se, los, se, les, se les da las instrucciones a seguir y se les evoluciona telefónicamente por las dudas. Choferes realizan una retención de trabajo en reclamo del pago salarial que corresponde al mes pasado. José Álvarez, secretario adjunto local de la UTA, confirmó que no habrá colectivos interurbanos en la jornada de este jueves. Bueno, ayer a última hora se decidió a nivel nacional, todos los, la, la Junta Nacional de Directiva, por supuesto, y todos los secretarios generales o adjuntos, eh, hacer una retención de trabajo, eh, debido a que somos agentes esenciales, eh, no se nos está cuidando como tal, los muchachos están continuamente eh, predispuestos a la enfermedad, no solo, él, no solo ellos, sino toda su familia. Eh, no se nos entregaba el viejo, si no salimos nosotros a entregar, no se nos entrega en el colegio, no se nos está teniendo los cuidados que, nos, que los muchachos realmente necesitan. Y, a partir, y aparte de todo eso, eh, no estamos cobrando los sueldos. Así que directamente se decidió tomar esta medida.